con el comisario Néstor Andrada, que es de relaciones policiales, el informe policial no de cada día, y bueno, ayer nuevamente costó la vida a un joven, ¿no? Bueno, esto entre otros datos que nos va a poder dar el comisario. Comisario, ¿cómo le va? Lo saluda Sergio y Marta desde Nacional. Buen día. Sergio, Marta, ¿cómo les va? Buen día, buen día para usted para toda la audiencia. Muy bien. ¿Cómo le da? Buen día. ¿Cómo, bueno, comisario, importante la, la, bueno, la información que tiene usted con respecto a la actividad policial y bueno, todo lo que ha sucedido bueno, el fin de semana y lo que pasó ayer también, ¿no? Bueno, la verdad que otro accidente de tránsito, otro hecho que, que luchó en nuestra provincia, ayer un una persona falleció en un accidente, así que Eduardo Peireti, tenía 23 años de edad, vía de Barrio Valle Ramírez Velasco y él circulaba en una motocicleta, en una gilera Smash color roja, por la avenida Ramírez Velasco, y desde eh, calle San Juan, atravesando la Ramírez Velasco ya para ingresar a, a calle Joaquín Víctor González, para que, para que más o menos eh, lo entiendan, Iba una camioneta, a una Ford F100 al mando de Jorge Ramón Ceballos, que tenía 70, tiene 79 años de edad. Se produce la colisión y casi la muerte en forma instantánea por parte de este señor Peirete, que repito tenía 23 años de edad. Otro hecho que luto nuestra sociedad en materia de accidentes de tránsito, en el cual. Ayer hubo cinco accidentes de tránsito en la ciudad capital, uno de ellos fue el que le detallé. Y el otro con característica grave ocurrió a las 6 y 45 de la mañana, por calle Peragio, Beluna y Belgrano. Una motomel, una 110, que iba al mando de Hilariona Jorge, colisiona con un Fiat 1 conducido por Julio Nicolás Rodríguez. Hilariona Jorge, su selección de consideración fue trasladado hacia el hospital Enrique de Navallo donde quedó internado. He recibido las estadísticas del Departamento de Operaciones con relación a accidentes de tránsito ocurridos en el Departamento Capital. Desde el 29 de abril al 27 de mayo han ocurrido 129 accidentes de tránsito con eh, cuatro víctimas, 16 personas con lesiones graves y 170 personas con lesiones leves o sea que las consecuencias personales han sido 190 donde también detalla que entre otros eh, la incidencia horaria han ocurrido accidentes en el horario, un mayor número de accidentes en el horario de 12 a 16 horas en este periodo y los días miércoles y sábado son los días donde han ocurrido un mayor número de accidentes por supuesto con un mayor protagonismo por parte de las motocicletas. Para destacar, en materia policial, en la jornada de ayer hubo una intervención policial ante un accidente de trabajo, un accidente laboral, que ocurrió por calle Pelegrina, el 935, ahí en un edificio en construcción. Nicolás Acosta, que tiene 16 años de edad, cayó desde un andamio, desde el tercer piso, ...sufrió fractura expuesta de tibia peroné... ...fue trasladado inmediatamente hacia el hospital de Enrique de ...el encargado de la obra es el señor Hernán Pérez... ...que se domicilia en el barrio de la Cumbre... ...los operativos que realizó la policía de la provincia... ...aquí en la ciudad capital ayer se ha secuestrado un Fiat Siena... Eh, ...chapa patente 893, final, eh, finaliza en 893... Esto ocurrió en los operativos y se lo ha secuestrado por violación de procedencia y falta de documentación. Y en el interior de la provincia se han secuestrado dos automóviles también. Uno en la estancia Mar Dulce, departamento San Martín. Un automóvil llenó el 12. Eh, que está eh, en la supuestamente de estafa y, y un FIAT modelo regata, también por falsificación de documentación. Esos vehículos ya están depositados en la Ligada de Investigación de Ciudad de Chepe. En materia delictiva, ha sido una jornada relativamente tranquila, con algunos hechos menores, eh, sin, eh, este, eh, sin consecuencias mayores eh, en las víctimas. Eh, comisario, me imagino, como siempre, ¿no?, ustedes con mucha información en lo que tiene que ver con, con los accidentes de tránsito. Y recién destacaba usted, ¿no?, de jueves a domingo siempre se, se produce a veces el, el mayor incremento con los accidentes, ¿no?, y ayer lo que pasó con este joven. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. El, los números lo dan, la planilla lo da... El... De, de que ocurren generalmente no sé, el horario sorprendido por el horario de, de, de 12 perdón, de 12 a 16, uh -huh. de que porque en ese control en ese horario hay mucho control policial y también usted sabe que eh, hay control municipal, así que sorprendido por el número de accidentes que han ocurrido en ese periodo que va del 29 de abril al 27 de mayo increíble, la verdad que increíble la cantidad de accidentes y bueno, sí. ojalá que siempre decimos, no, esto no nos vamos a cansar de, de afirmarlo, lógicamente el tema de la prevención, pero bueno lamentablemente las estadísticas que usted da no son las más alentadoras sí. pero que ojalá sí. se pueda cambiar esto de alguna manera, ¿no? Sí, espero que sí, espero que se pueda cambiar vamos a ver si incrementamos o se aumentan los operativos y hay mayor control en uh -huh. para, para disminuir este número Comisario, gracias por atendernos como siempre. Un abrazo grande y que tengan excelentes. Igualmente para usted.